Bienvenidos a mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Trayectoria, sombra curva. Sonar a conciencia Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Se y... emite cada viernes de 10 a 12 horas. Triple www.oro.ar 11 11.36 36 Continuamos con el, Enredando las, las mañanas Aquí en el estudio de Radio Puebla Está saliendo te el sol salate, Te salió un poco enredado ¿sí? Sí, ¿no? Está saliendo el sol Me estaba haciendo mucho frío recién Pero ahora salgo de acá Y me pelo la remerita Ya conoces el dicho de que los años Vienen solos, ha dicho Estoy pisando los 30 años y cada vez siento más frío Me di cuenta uh -huh. Vos ya te debes haber pasado hace rato En eh? realidad este, Tengo mi reserva uh -huh. Pasamos nuestros contactos para toda la gente Que se quiera comunicar con nosotros Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí va a estar eh, siguiendo toda la data que subimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y se viene eh, Rosario dentro de poco también. Ah, así es, el encuentro en Rosario eh, ahora en agosto. este Bueno, hablábamos, entrevistamos en el bloque anterior a a Rafael Vargas que nos comentaba en específico de esta avanzada eh, del, de los sindicatos de los de los de los eh, ingenios, perdón, del norte contra los sindicatos, ¿no? El caso de, de, en particular del ingenio Leisma, pero también comentaba que habíamos entrevistado ya hace unos eh también a eh, Matías Olivera tabbacal este y en, en, en esa línea también una eh, represión que se da a nivel general contra eh, el ámbito laboral en su conjunto y eso afecta también al sector del fuero laboral no abogados y jueces eh, laboralistas que verdaderamente han sido objeto de una persecución política, porque no se puede eh, mencionar de otra manera, más que persecución política cuando por fallar eh, a favor de los trabajadores que abren un juicio político. no El juicio político, imaginate vos que el juicio político una instancia, y ahí también ves las diferencias, el juicio político eso debiera ser una uh. instancia tan poco habitual que vos tenés jueces eh, enquistados, jueces federales enquistados en el poder. tenlo de las cámaras de casación que son este eh, que los de la cámara de casación son una, una si se escucha un ruidito de fondo eh, eh, no sé qué estás jugando es eh, David jugando con celular. este celular. ¿Qué estaba diciendo? Ah la, que vos pues jueces como la cámara de casación donde es evidente el grado de parcialidad este, y los fallos totalmente eh, inoportunos que han tomado y después de todo eso sin embargo para ellos no hay juicio político ¿no? pero un fallo de un laboralista supone un juicio político casi instantáneo uh -huh. entonces hay una persecución Clara visible no solamente frente a los trabajadores organizados sino también frente a las instancias jurídicas ligadas al ámbito laboral así es, estamos tratando de comunicarnos con nativa pero no nos contesta eh, así que bueno no la verdad que es eh, se ha generado también una campaña de miedo a través de los medios de comunicación este porque o sab en abril el diario ves digamos que se le hicieron un juicio a un trabajador claro, que, que inició... Claro. Entonces vos te da miedo, entonces la pensás un par de veces a la hora de querer hacer un juicio a O sea, si te quebrás es mejor quedarte callado porque si claro, perdés va a tener que, que pagar vos los de los dos abogados y todo lo que implica, ¿no? Y no solamente le hace juicio al al trabajador, sino que además le hacen juicio al juez que beneficia al trabajador. Claro. <risa> en lo... Hasta el mes pasado, por lo menos, había cinco jueces denunciados por parte del macrismo, el macrismo que salió a hablar de que había una mafia este en la justicia laboral, o en el fuero laboral en general, cinco jueces denunciados, cuatro camaristas con pedido de juicio político, y una jueza de primera instancia recusada por el fallo, ¿se acuerdan? El fallo a favor de los docentes allá en Provincia de Buenos Aires o sea estamos hablando eh, eh, de, de, de una de decisión política clara visible de perseguir a esto a estos jueces y eso supone que eh, eh, la arremetida por lo menos dentro del, del, del, del planteo que sabemos que es una ilusión pero por lo menos dentro del planteo que ellos mismos defienden de la división de poder eh, ni siquiera ni, ni siquiera su propia eh, este ni siquiera están actuando de acuerdo a la realidad que te están vendiendo y que, te, que que te quieren vender eh, bueno por todo eso se venía esta actividad se viene una actividad hoy en el vaón de repudio a los eh, a esta avanzada contra el fuego laboral organizada por eh, eh, la CTA, por eh, abogados laboralistas, por instancias como el CELFIN, en distintas, eh, distintas organizaciones vinculadas a los derechos en general y a los derechos laborales en particular. Eh, pero vamos a hacer, porque no nos podemos comunicar con Matías Cremonte todavía, vamos a hacer un pequeño eh, espacio musical, Panchito, y luego volvemos. cincenta continuamos con elreando las mañanas aquí en el estudio de radio Puebla este vamos ya estamos cerrando tenemos unos pocos minutitos para la última entrevista no así es bueno comentábamos de la avanzada que hay frente a los gremios a los trabajadores organizados pero observamos también una avanzada frente a, al fuero laboral o sea lo, lo que vos comentabas recién no solamente si sos eh, un trabajador perdés tenés que pagar todas las costas qué sé yo y eh, te judicializan como en el cabo o, o, o te hacen esa ese maneje como el caso de rafael vargas de ledesma que acabamos de, de entrevista sino también ahora se lo persigue políticamente al juez o al abogado este entonces bueno estamos en contacto con matías cremonte no de la asociación de abogados laboralistas que justamente hoy van a realizar una actividad frente a avanzada también contra el fuero laboral. Eh, Matías, ¿nos estás escuchando? Sí, buen día, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo cómo cómo es esta situación, cómo se da esta situación? Sí, sí, bueno, la situación en realidad viene siendo casi una práctica cotidiana las diatribas del presidente de sus ministros contra los abogados laboralistas a través de denuncias de de, de juicio, mafias, etcétera contra la justicia laboral, contra los sindicatos, por lo que decían en la instrucción ha tratado el tema también ustedes recién. Entonces, el acto que se organizó hoy, junto a muchas organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, del mundo académico y demás, es un acto de repudio a esas declaraciones, pero a su vez es un acto que no se queda en el en, en, en el agravio, si se quiere, individual a cada uno de estos sectores, sino que de algún modo asumimos que se trata de un ataque al conjunto de los trabajadores. Es decir, si, si uno le pega a los abogados que defienden al trabajador, si se le pega a la justicia laboral, cuya razón de ser es garantizar el derecho de los trabajadores que fue cumplido en su relación laboral, y si le pega a los sindicatos que son las primeras organizaciones que de manera colectiva defienden al trabajador que individualmente considerado está en una relación de, de insuficiencia, digamos, frente al empleador, lo que le está pegando es a los trabajadores y es al sistema de defensa al sistema de garantías eso es lo grave de todo Jesús claro. eh, bueno justamente sobre eso hay también cuatro jueces con pedido de ju de juicio político por fallos que que beneficiaban a los trabajadores una jueza en primera instancia recusada eh, eh, o, o sea el este este sistema de, de, de garantías que comentaba está desnudadamente siendo intervenido políticamente no, pero mire, la primer el, casi el primer acto de gobierno del presidente Macri fue designar dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, dónde está el, el, el, el objetivo de tener una justicia eh, independiente, y bueno, después lo ratificó si ahí ya no quedaban dudas pero luego lo ratificó, no solo con las declaraciones que fue haciendo. no Los jueces laborales deben fallar para para los dos lados, un poco para el otro lado también. Estos jueces tienen que cambiar y si no, lo vamos a cambiar. Y bueno, lo más grave, lo que ustedes mencionaban recién, el pedido de juicio político de cuatro camaristas de una jueza de primera distancia y además de la otra jueza recusada, por lo que dijeron en su sentencia, es decir, no estamos hablando acá de que hay un, un, un intento de... Eh, remover jueces por mal desempeño de claro. funciones, por corrupción, por irregularidades. No, no, por lo que dijeron las sentencias que no le gustó el gobierno y entonces lo manda, lo manda a echar, digamos, ¿no? M manda el procesos muy varios para que lo despidas como si fueran patrones de una empresa. Bueno, muchas veces funcionan así. Este ataque entendemos que que se enmarca también en eso, ¿no? En esa visión que tienen del gobierno como si fuera una empresa o estuviera al servicio de los empresarios. Totalmente. Eh, ¿Podrías eh, comentarnos eh, en qué horario y dónde va a ser eh, esta actividad? Hoy, que es miércoles 5 de julio, el acto es en el Hotel Bowen, en Callao 360, acá en la Ciudad de Buenos Aires, a las 18 horas. Son muchas las organizaciones que participan, así que bueno, entendemos que va a ser un acto muy plural. Hola, ¿verdad? Sí. Ah, sí, Bueno, perdón, cerrado, bueno, que era un acto que va a ser este, muy contundente, una demostración contundente de, de repudio a, estas, a esta situación general. Bueno, eh, Matías, agradecemos muchísimo eh, la entrevista, nos estamos desgraciadamente quedando sin tiempo, pero eh, eh, seguramente intentaremos luego comunicarnos para seguir analizando esta situación, que verdaderamente eh, es muy preocupante porque ataca garantías fundamentales de lo que se llama Estado de Derecho. ¿no? Por supuesto, eh, el agradecido soy yo por el por el sábado y quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Buen día para todos. Buen día, muchísimas gracias. Bien, ahí estábamos hablando con Matías Cremonte, que nos comentaba esta situación, ¿no? saite queda... ya no nos queda tiempo estamos estamos bajando un audio que nos había pasado Fernando, Fernando de la retaguardia respecto eh, de la situación de los eh, despedidos de la Universidad del Comahue pero bueno el tiempo el tiempo ya no nos ya no nos va a alcanzar el audio supera largamente este, el tiempo que nos queda así que bueno vamos despidiéndonos sé, nada más no sé que qué... por dicho ya no, se fue estaba y estaba ya se fue vamos despidiéndonos y estaba en la puerta sí, sí, sí. Eh, no, yo te decía vamos despidiéndonos la audiencia Ay. y después por favor por lo menos despedite de mí claro. porque este, si salís corriendo así y sigue y sigue levantando las cosas ¿sí? ¿de acuerdo? ya sabes que tengo que retirarlo ahora a las dos y media mi gordito del jardín y siempre sigo a las 1-5 así que un poco antes No me a arreglar el reloj. Así es, ve, la culpa es de no sí. que que no ha arreglado el reloj y bueno, y se ha ya ya perdió su merecido que no come los alfajores chiquísimos que teníamos hoy. Sí. Que los hizo la Pacho, que los hizo Pacho. Así es. Bueno, nos despedimos entonces, para hasta un próximo ensayando, nos despedimos de David, Chauray, sí. Este, y nos vemos de acá sí. a 15 días.